Hola, buen día, ¿cómo andás? Por acá con mucho trabajo. Mucho trabajo y me imagino los preparativos, ¿no? Estamos, sí, con todos los preparativos a full, muy ansiosos y expectantes a ver qué va a pasar con el tiempo también, que no sabemos si nos va a acompañar o no. Pero bueno, así todos estamos preparando ahí un poco la calle.、Uh -huh. Los chicos están invitando a los vecinos y empezando a preparar todo para l Locro s que se va a hacer en la, en la calle del centro. Decíamos más temprano que、eh, el locro de cumpleaños de Lagarto Juancho es algo bueno, que hay que probar. n o Una de, la, de, de, de, de, de las maravillas del conurbano b o n a e r e n s e que hay que probar ahí algún 25 de mayo. d e d e Latincunaco hemos ido en varias oportunidades, no solo a, a acompañar, sino a probar también ahí、eh, las cosas ricas que preparan.、Eh, hasta ahora no ha llovido, no recuerdo en los últimos años un festejo que haya llovido el 25 de mayo. Creo que tuvimos dos años que llovió,、uh -huh. este, que lo suspendimos, o que un año me acuerdo que lo habíamos hecho igual adentro, que no fue lo mismo, porque、sí. como vos decías, el Locro está como instalado ya hace un par de años、eh, y es algo que convoca a todos los vecinos, a la gente que viene al centro, a la gente que no, porque por lo general se hace en la calle con、sí. leña, lo hacen las mamás del centro, este, y siempre se arranca desde temprano con tortacitas, matecocidos, y ahí la gente se va sumando. Hasta que al mediodía por fin comemos todos juntos el Locro.、Uh -huh. este, así que nada, eso, eso nos, nos atrae mucho a nosotros y por eso medio que se、sí, instaló lo, el Locro. Y mientras tanto, mientras la gente va compartiendo ahí el Matecocido o el Locro, siempre tenemos algún que otro grupo musical, compañeros o vecinos del, del barrio que hacen、eh, algún espectáculo artístico.、Uh -huh. este, así que nada, nos entretenemos por ese otro lado también. ¿Quién va a estar acompañando mañana? Tenemos c a ñ a Conruda, que es un grupo que hace folclore, que、eh, son algunos compañeros、eh, que estuvieron en el centro o que están en el centro,、uh -huh. son l o San Miguel.、Eh, tenemos m i c i e l a Folk también, que también es un grupo que hace folclore, que son dos compañeros también de distintos espacios,、eh, que son de San Miguel también. Y después tenemos un grupo que se llama Ubuntu, que es un grupo de mujeres que hace.、Eh, Eh, eh, Candombes, un acuerdo de c a n d o m b e que hace n ya hace un par de años la s chica, s y, y eso por el, por el lado de los números artísticos traídos de afuera.、Uh -huh. Después, por otro lado, los chicos también están preparando, los chicos del centro, no hay chicas del centro, están preparando las muestras de los talleres, que、eh, están preparando distintos numeritos con los profes de educación física, con el profes de música también, con el profes de batucada,、eh, y nada, se lo van a mostrar para las vecinas, las mamás, los padres y las familias en general.、Uh -huh. Qué lindo poder recorrer, están, están correr, recorrer todo ese trabajo. ¿Siempre también ustedes,、eh, como costumbre, suelen armar en varios salones una muestra fotográfica, compartir algún video de la historia? ¿Va a, va a suceder nuevamente eso?、Y、en realidad estábamos buscando cambiar un poco, porque viste、mm. que siempre hacíamos medio lo mismo.、Sí. Entonces este año queríamos hacer más como la muestra afuera y a, a apropiarnos de la calle, seguir teniendo la calle ahí como. Este año podemos volver porque los últimos dos años no pudimos hacer el festejo en la calle.、Claro. Entonces dijimos: bueno, no lo vamos a hacer adentro, no queremos hacer algo adentro, sino queremos volver a la calle, que, que se vuelva a sentir la presencia de los chicos, chicas, jóvenes, las、uh -huh. familias en, en la calle del barrio.、Uh -huh. este, así que por eso estamos ahí con la lluvia viendo a ver qué hacemos, si lo hacemos, si no lo hacemos, si llueve, qué hacemos, porque nada, queremos que eso, visibilizar nuestro trabajo hacia la afuera、eh, y. y Y volver a la calle, que、uh -huh. es nuestra.、Uh -huh. ¿De qué hora? ¿A qué hora festejo? Si no llueve, me imagino que ya estaban con la cruz de sal, enterrando un huevo y Estamos, todos los morritos. Sí, con todo, con todos、uh -huh. ahí, este, a, haciendo puesta para que no llueva.、Uh -huh. A partir de las diez y media nos vamos a juntar en la calle. Las mamás van a cocinar unas tortas fritas y unos m a t e c o c i d o s para, para los que vengan tempranito.、Uh -huh. eh, van a ver un par de juegos, un par de actividades ahí en la calle. Y después, directamente, ya se va a empezar con el locro. En La calle también, con la leña, este,、eh, hasta las 3 de la tarde más o menos. Bien, está hecha la invitación. Va a ver, vamos,、sí. vamos a tener torta también, la chocolatada, como, como todo cumpleaños. La, la, la, la clásica torta. Va a estar el lagarto Juancho, me imagino que está siempre ahí para cantar y soplar las velitas. Sí, el lagarto Juancho siempre está, siempre está.、Uh -huh. Mauro, felicitaciones a, en Voz, a todas las compañeras, compañeros, compañeras que integran el centro comunitario, que tienen tanta trayectoria de, de trabajo con la comunidad. Felicitaciones por este nuevo aniversario. Bueno, veremos, esperemos que el tiempo acompañe y darnos una vuelta también mañana. Bueno, buenísimo. Como, como siempre, están invitados, invitadas ahí,、eh, los compañeros de la radio, las compañeras del centro también.、Eh, y ojalá que no llueva. Si、uh -huh. no llueve, lo hacemos y si no, probablemente lo pasemos para el sábado. Eh, pero seguramente les avisamos también. Dale. Así que bueno, muchas gracias por estar siempre con nosotros y, y esperamos vernos. Así será, un abrazo grande. Un abrazo, Denis,、Hasta、nos、luego. estamos viendo.